Ya había anunciado hace unos años atrás que dejaba ya de largo la, las travesías largas. La, la que fue Usuayas Cañuelas, bueno, como yo siempre digo, el cicloturismo es lindo. Cuando vos te gusta, venís bien, pero ya cuando la empezás a subir ya no, no tiene gracia, ¿no es cierto? Yo había elegido un lugar que me cuesta, me cuesta decirlo ahora, viste, con más de 30.000 kilómetros recorridos. Y decir, esta es mi última aventura Preparar preparar eh, todo eso Preparar la bicicleta Bueno, duele, duele un poquito Pero bueno, ya no quiero preocupar más a mi familia Uno ya está grande Yo este año cumplo mis 70 Y bueno, y mi idea era esa, bueno Despedirme, eh, pero tenía que buscar el lugar ¿No es cierto? Y bueno, fue esto Hacer el, una travesía corta el, Desde el Calafate al Chaltén Uno de los, los lugares más emblemáticos Que hay acá en nuestro país Después de un conflicto con nuestros hermanos chilenos que venían corriendo los mojones y, y adentrándose a nuestra parte realmente no sé si la gente se acuerda lo que era el lago del desierto bueno entonces bajo la presidencia del de, presidente kirchner mandó a poblar eso, esos lugares ¿no? que hoy realmente ya queda chico porque el chaltén creció muchísimo pero es un lugar paradisíaco, con el monte Firroy ahí atrás, es, es emblemático, es emblemático, es muy lindo, muy hermoso. Salí de y gracias a Dios, bueno, tenía un problemita que, bueno, en, en el viaje en avión no, no puedo llevar una garrafita, lógico. Es inimplamable que no te lo van a permitir porque te escanean el equipaje, ¿no es cierto? Gracias a la amistad que tengo con Antonio Lorcher, el profe, uh -huh. el hijo, eh, vive allá, así que, bueno, tuvo la movilidad de, de alcanzarme una garrafa, Eh, de esas portátiles, eh, bueno, me trajo bastante comestible, como pan, como banana, así que, bueno, la idea mía era salir desde el mismo aeropuerto, cosa que, si no tenía eso, tenía que volver al calafate y salir al otro día a comprar esas cosas y salir al otro día. Llegué, bajé del avión y ese mismo día ya estaba en la ruta. Y a 5 kilómetros de, de mi ruta 40, <risa> perdón, tengo que decir así. <risa> Así que bueno, volver a recorrer la, la ruta 40, eh, es emocionante realmente, y esta vez recorrerla de, de sur a norte, al revés, pero mira ya te puedo asegurar que conocí a todos los lugares, ¿viste? a 5 kilómetros ya tenés el río Santa Cruz con sus aguas azules, realmente es para disfrutar ese lugar, bueno. Tenía viento de 40, 60, 70 km/h, que realmente me volvieron a sacar de la ruta, esta vez tirándome para la banquina, bueno, pero por suerte hice los primeros 30 km yo estaba tranquilo porque ya estaba en lo mío. Acampé esa noche en, en, en el río La Leona. Eran 200 km a recorrer, no era mucho, pero bueno, salía, sabía lo que me esperaba más adelante, ¿no es cierto? La próxima etapa, bueno, era llegar al paraje La Leona. También un, un lugar histórico donde el perito moreno, quien hizo las desmarcaciones, contratado por el gobierno de ese entonces, fue atacado por una leona, por, bueno, por la vestimenta que tenían ellos, con pieles, y no, no había, lógicamente no había el equipamiento que hay ahora. Bueno, después de ahí, ya de la leona, bueno, sabía que tenía 20 kilómetros más, y bueno, y ahí estaba el gran desafío, es la entrada al chaltén Son 100 kilómetros que el camino se dirige al norte, y donde agarras el viento en contra, pero totalmente. Hice 40 kilómetros en un día, para que se den una idea, 40 kilómetros en un día, 78 8 kilómetros me marcaba y más de eso tenía que caminar un poco, sí. seguir eh, y así. Eh, bueno, esa noche fue la que tuve que acampar al lado de la ruta, bueno, buscar un lugar apenas donde hace un poquito de reparo, sabiendo que llegaba, me quedaban los últimos 40 kilómetros, esa noche no pude casi ni dormir, miré pensando en que, que iba a llegar y esperando tener suerte que el viento calmara. Por suerte al otro día, bueno, fue un día espectacular, el viento calmó, hubo sol, así que esos 40 kilómetros que quedaban los hice pero realmente bien, sacando fotos el último kilómetro eh, fue terrible para mí era saber que, que no iba a ser más reconforme reconforme uno yo te decía más de 30.000 kilómetros hechos y hacer el último el uh -huh. último kilómetro fue hermoso realmente donde puse, pude hacer eh, trekking eh, sí, sí, sí. me llevé eh, la bicicleta también la, la vieja bicicleta porque vamos a despedirnos juntos así que bueno bárbaro bárbaro salió todo como yo pensaba misión cumplida